Almas del rock, me até de que la gilada terrenal se crea que tiene la posta. Que se cree que tienen que, la verdad, boludo, lo que no se escute, la posta. El que la traiga tendrá excesos, deslices y rock and roll sin límite.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 ¡Para! No, no puede ser. Estamos hace 6 horas acá caminando y no nos para nadie. Se metan la posta en el horno. ¡Ah! No te c a l e n t e s esto es así. Sin la posta, o l v i d a t e de una vida rockera. Porque lo que sos tocando la guitarra. a b u e y güey! ¡Para! ¡Que sos papo tocando! No, e s un chiste. Dale que está por empezar el programa. ¡Chicos, ahí! ¡Ahí viene un camión! ¡Para luego que yo te i r e salado! ¿Dónde van, muchachos? No sé, pero llévanos de acá, porque no nos l e v a n t a nadie. ¿No conoces quién tiene la apuesta acá? ¿Están seguros que la quieren conocer? Como quieran, suban. Muy buenas tardes, bienvenidos a otro lunes, otra semana de apostalipsis. Bienvenida, Natalí. ¿Cómo andas? s q u e volví, viste? Volvió, Natalí. Y nos trajo. Bueno, acá en la radio no trajo nada. ¿No trajiste nada, Natalí? A la radio no, pero, pero bueno. Traje un poco de achacinados en casa que, bueno, estuviste tomando mate. Ahora me están mirando todos ahí atrás con una cara. <ríe> que no trajiste nada. nada no tipo, quedó nada.、Oh. Así que no, no me miren así. <risa> Estoy loca, Més. Bueno, pero acá estamos nuevamente en este lunes 28 de octubre, un lunes movido i t con Max en los controles, con Rafa en la producción. Vamos a, a seguir desandando este camino, este camino que nos lleva esta vez, por estas semanas, nos va a llevar por las calles de Ecuador. Así que más adelante vamos a hablar de las bandas que vamos a tener. Y de las noticias que precisamente presentamos, y en un. damos comienzo. Picadito, como no tenemos el plato principal, la p o s t o Conformate con esto. Y el pan, no me sale, papá. ¿eh? Picadito, cuatro noticias del día para calmar tu una información. Si no, con un flancito solo nos arreglamos los dos. ¡Wow! FAO presenta iniciativas para no desperdiciar alimentos. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura presentará este lunes en La Plata un informe sobre el desperdicio de alimentos y sus impactos en los recursos naturales. Según la representante de la entidad, Silvina Ferreira, la idea es salvar comida, proponiendo acciones que eviten el desperdicio. La FAO calcula que en el mundo se tiran cerca de 1.300 millones de toneladas anuales de comida que podrían alimentar un promedio de 800 millones de personas. El monto equivale a un tercio de los alimentos producidos, lo que representa un costo de 750 mil millones de dólares anuales. El encuentro se realizará en el auditorio de OSDE, en calle 50, entre 13 y 14 este lunes, a partir de las 7 de la tarde. Ferreira además informó que. Alimentos en buen estado no consumidos pueden ser donados al Banco Alimentario de la ciudad. La ONG distribuye los productos a cerca de 100 comedores comunitarios de La Plata, Berizo y Ensenada. En Brasil, investigadores denuncian violaciones a derechos generadas por los megaeventos deportivos. Durante el seminario Metropolitación y Mega Eventos realizado en la provincia de Minas Gerais, investigadores advirtieron sobre los procesos de exclusión y las restricciones sobre la población durante el desarrollo de los mega eventos d e p o r t i v o s Los estudios resaltaron la existencia de una fuerte inversión en el aparato de vigilancia y represión. Sin embargo, afirmaron que las demandas sobre una seguridad amplia. Vivienda, salud s y educación son relegadas al olvido. El coordinador del seminario, el profesor e l i o Rodríguez, citó como ejemplo el periodo de la Copa de las Confederaciones del junio pasado en Río de Janeiro. Durante esas jornadas, señaló, se limitó el acceso a zonas cercanas a los estadios. Rodríguez explicó que dichas medidas preventivas que visan garantizar los juegos terminan por restringir derechos fundamentales como el acceso a áreas públicas. Habrá un documental sobre Pescado Rabioso. La directora Lidia Milani acaba de estrenar Pescado Rabioso, una utopía incurable. Una película que, a partir de la reunión de las bandas eternas, cuenta la historia de uno de los grupos míticos de Luis Alberto e Spinetta.、Eh, entrevistó la directora a los miembros de las bandas en sus dos formaciones, documentó los ensayos y capturó cada una de las sensaciones. Desde este viernes se、eh, proyecta en el doc Buenos Aires. Y hay funciones lunes, martes y miércoles de esta semana a las 20:30 y 22 horas en el Arte Multiplex de Belgrano. o o Massa se impone en la provincia con más del 40% de los votos. Sergio Massa, candidato a diputado del Frente Renovador, logró consolidarse como el principal opositor al kirchnerismo en territorio bonarense. e Según los datos oficiales, con poco más del 60% de las mesas e s c r u t a d a s el intendente de Tigre saca más de 43 puntos contra 31 del postulante del Frente para la Victoria, Martín Inzaurralde, y poco más de 12 de Margarita s t o l b i z e r Los candidatos Que habían quedado en los primeros lugares en las primarias de agosto. Estamos escuchando la noticia de masa, s que bueno, es, es la que va a, a predominar, quizás, la, o la que predominó todos los noticieros y todos los diarios del día de hoy.、Eh, en un ratito vamos a estar hablando también, pero un poco más、eh, delimitado de la Ciudad de La Plata, ¿no? Porque muchos. Mucho se habló sobre los candidatos nacionales, sobre,、eh, sobre que iban a. digamos que era una plataforma para el 2015, pero bueno, poco se habló acá en la Ciudad de la Plata. Vamos a hablar un poco de cómo quedó el Consejo Deliberante, de qué es el Consejo Deliberante, qué es lo que se votó en la Ciudad de la Plata. Y, y bueno, y sorprende, digamos, que en las elecciones nacionales, hablando un poco de lo que contaba Natalí. Se haya se ha sacado tanta diferencia, ¿no? el doble de lo que ocurrió en las elecciones primarias.、Eh, habrá que ver bueno, cuál es el mensaje, eso es algo que deberá tomar el oficialismo y deberá ver cómo descifra ese mensaje en estos dos años que quedan, por lo menos, de gobierno. Ahora, como dijimos, estamos por las lindas calles de Ecuador y vamos a escuchar a una de sus bandas, una de sus bandas llamada Tanque, que es una banda ecuatoriana. Que comenzó en el año 96 y se consolidó como una de las bandas más influyentes del Ecuador. El fundador, guitarrista, cantante y productor es Xavier Müller. Vamos a escucharla, pero antes, como siempre, la, en la voz de Nathalie, las vías de comunicación del programa. Así es, te podés comunicar con nosotros a través del Fijo 427 2829. También estamos en Face, que es Apostalipsis. Y también nos podés estar escuchando en www.sonoradio.com.ar. Y ahora sí, vamos con el tema La Tele de Tank. Buscanos en Facebook. Clavate un me gusta, forro. Apostalipsis. <risa> A viernes a las tres y media de la tarde por Ozono Rock ciento siete punto uno, desconando tus sentidos. Seguimos acá en Apocalipsis.、Eh, Estamos cerca de las 4 y cuarto de la tarde y vamos a hablar un poco de lo que dejó estas elecciones legislativas. No tanto, quizás sí tenemos que arrancar con, con el tema de los resultados, ¿no, Natalí? Así es. Tenemos、eh, bueno, el Frente Renovador, quien sacó un 43,92%. Después estuvo en segundo lugar Frente para la Victoria con un 32,18%. Luego sigue Frente Progresista, Cívico y Social con 11,80%. Y bueno, y después por último tenemos Unidos por la Libertad y el Trabajo, 5,46%. Y Frente de Izquierda y de los Trabajadores, 5,04%. Bien, y bueno, mucho s estuvo hablando en la noche de ayer de las especulaciones. Ya no tanto cuando estaban.、Eh, Arrancando el tema del conteo de votos, ya se está pensando en dos años para adelante. Y las especulaciones,、eh, digamos, más que lo que hacen es por ahí no, no ver el resultado que, que ocurrió anoche. Que, que bueno, que, que más allá de, de, de que por ahí Massa le ganó a, al oficialismo, sacándole una ventaja. De, de 12 puntos, el doble de lo que ocurrió en el año 2009, 2000, perdón, en lo que ocurrió en las, PASO, las primarias a Las s o p abiertas, simultáneas, obligatorias, fue el doble、eh, exactamente. Pero lo que hay que definir también es que, bueno, el oficialismo seguirá teniendo c u ó r u m en, en lo que es、eh, en diputados, ¿no? Eso es, es por ahí lo más importante, significa que. Más allá que haya perdido por, por 12 puntos, seguirá teniendo mayoría dentro de las dos cámaras. ¿Esto qué quiere decir? Que seguirá todo como hasta ahora. Digamos, Seguirá todo desde el 2011 hasta ahora. El gobierno seguirá、eh, por ahí marcando la agenda en lo que son las leyes y seguirán teniendo、eh, aprobación automática, se cree, ¿no? Porque tiene. Eh, logra el quórum, logra la mitad más uno, así que si, si no hay ningún imprevisto, digamos que van a pasar dos años en los que el gobierno va a continuar con el tema de las leyes, digamos que bajo,、eh, bajo un control, ¿no? bajo el control de ellos. Digamos que, bueno, que también ya se, o sea, se esperaba o ya se sabía digamos, que iba a ganar masa. Porque bueno, en Las Paso, en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, este, había ganado. Y cuando、eh, alguien gana en Las Paso, es muy probable que después gane y con más puntos en las próximas elecciones. Es cierto, salvo algunos casos、eh, que ocurrieron, como bueno, fue creo que en,、eh, en San Juan, que el, el, el gobierno dio, dio vuelta a la, la elección de Las Paso, y también,、eh, si mal no recuerdo, en, en Santa Cruz. Pero en este caso fue la UCR que, que ganó. También lo que hay que definir antes de meterse por ahí en lo que es estrictamente la plata y en, en,、eh, en lo que nos toca a nosotros, ¿no? Porque mucha gente votó, me incluyo, y sin saber bien、eh, cómo estaba la Cámara, el Consejo Deliberante acá en la Ciudad de la Plata, qué es el Consejo Deliberante, qué decisiones toma y cómo iba a quedar después de las votaciones. Así que eso en un ratito. Antes, dos, dos datos por ahí que. Que se marcaron mucho anoche, que fue que, bueno, el, el Frente para la Victoria sacó el mismo porcentaje que hace cuatro años. Y dos años después logró llegar a, a la presidencia. Con esto, ¿qué quiero decir? Que en el, lo que ocurrió en el 2009 fue que en esos dos años, del 2009 al 2011,、eh, se tomaron muchas medidas. O sea, en el 2009 perdieron contra de Narváez, se tomaron muchas medidas sociales. Que hicieron que dos años después ganara la elección en un 54%. Y esto es algo que no se, que no se puede descartar. Que en estos dos años, hasta el 2015,、eh, se tomen un par de medidas、eh, sociales que tengan popularidad entre la gente y así lograr revertir esta imagen de cara a las elecciones presidenciales. Y otra cosa es que se hablaba mucho de lo, del 68% que votó en contra el, del k i r c h n e r i s m o Y eso es un dato que siempre se da. El tema es que, de los, del 68%, dudo que hayan alianzas que perduren hasta el 2015. Pero bueno, eso es una opinión personal. Habrá que ver estos dos años. Van a ser de muchas alianzas. Hay, ver, hay que ver qué pasa, qué se hace. Hay que ver qué que pasa, porque Macri. ¿Cómo、claro, l se eligió? Macri quiere、eh, gobernar el país, pero no tiene salida más allá de, de lo que es Ciudad de Buenos Aires. Y Massa también quiere ser presidente, pero. Ganó él, sí, ganó en los distritos claves, pero a nivel nacional, más allá de lo que es provincia, tiene poco, poco, poco conocimiento. Entonces hay que ver:、eh, lo cierto es que el Frente para Victoria sigue siendo el, el, el rival a vencer porque es el que, el que más votos obtuvo a nivel nacional. Y en La Plata hay que destacar que se renovaban 12 bancas del Consejo Deliberante, esto es la mitad de las bancas del Consejo Deliberante. Y hay que decir que el Frente para la Victoria perdió tres bancas que tenía, a comparación del 2011. En el 2011 tenía 10、eh, bancas, esta vez se quedó con 7. Se las arrebató el Frente Renovador, que fue el que ganó con el 31% de los votos acá en La Plata. Y bueno, hay que, decir, hay que destacar c i r que entonces que va a haber un Consejo d e l i b e r a n t e de acá, es 2015, bastante dispar, ¿no? Porque el. el, el El Frente para la Victoria va a llegar ahí no más al quórum, que explico un poco. Para dar quórum, tiene que haber、eh, la mitad. La mitad de las bancas tiene que estar presente para empezar a hablar el tema de las、eh, De, los, de las leyes s a tratar en la Ciudad de La Plata. Entonces, el Frente para la Victoria se aseguró llegar hasta ahí no más. Entonces, no va a ser tan fácil, más allá de que mucha gente dice cómo puede haber un 17% que haya votado a b r e r a después de lo que pasó el 2 de abril. Bueno, hubo gente que lo votó e igualmente perdió poder. Y esto lo reconoció Brera: perdió poder. Así que ahora vamos a tener una, un consejo deliberante bastante Bastante dispar y bastante combativo, cree uno. n o、eh, Lo que hacen estos concejales, según、eh, la ley que que los trata, es defender los derechos de los vecinos, procurándoles mayor servicio con el propósito de mejorar su calidad de vida, elevando. Al departamento ejecutivo, o sea, al, a la intendencia, proyectos y propuestas para que éste las haga cumplir. Se ocupa de lo que es obras públicas, servicio, cultura, educación, sanidad, todo lo que bueno, viene tratando en el k i r c h n e r i s m o Se va a empezar a, a deliberar a partir del 10 de diciembre. Y, y hay que decir que la,、eh, la sorpresa que dieron los, los, los nuevos concejales, estos de, de Ciudad Nueva, No, no lograron tener una banca, que era por ahí lo que se estaba viendo. Tampoco logró el,、eh, el Frente de Izquierda de los Trabajadores. Así que se mantiene, ya sabemos, el k i r c h n e r i s m o perdió、eh, Perdió tres bancos, el Frente Social ganó dos, y el Frente Renovador, que fue el gran ganador de lo que es la jornada, tiene cinco bancas nuevas en lo que es el Consejo d i r e b l a n t e algo que. Importante porque. Es algo que es importante porque es la llegada del vecino a, a la intendencia, la supuesta llegada del vecino a la intendencia. Después hay que ver muchas cosas que se dejan de lado. Así que, siendo ya casi las cuatro y media, vamos a escuchar otra de las bandas de Ecuador para luego pasar a hablar un poquito de deportes. Esta banda es, tiene a la voz femenina al frente. Se llama Pulpo 3 y el tema es Hiere el viento. Y recién estábamos escuchando a Pulpo 3, es una banda que nació en el Ecuador en el 97, cortó en el 2003 y reapareció en el 2004 y se mantiene actual. n o Es una banda que se inspira mucho en las bandas rock industrial de los 90, en Black Sabbath y en La Psicodelia. Y, e inspiró, que esto es algo que está bueno para decirlo, a muchas de las bandas. Nuevas del Ecuador, así que estábamos escuchando entonces a una, lo que sería una precursora. Vamos a hablar un poco de, de deportes, Natalí. ¿Qué dejó el fin de semana? Que vos s o s hincha de boca, entonces lo debes saber, que ganó boca. Me lo estabas contando. Obviamente. El viernes me lo, me lo contabas mientras ibas ganando boca, me iba diciendo: Mirá que va ganando boca, mirá que va ganando boca. Fue, fue interesante, porque te iba, te iba tirando datos, iba a 2, a, 2 a 0.、Eh, ganó boca, la verdad que estuvo, estuvo muy bueno. Bueno,、bien. lo fui escuchando por radio no lo pude ver. No, no,、bueno. sí, porque yo estaba con ella, doy fe que estaba con ella y estábamos en plena clase y el partido <ríe> se estaba transcurriendo. Y también hay que decir, bueno, una noticia que salió hoy por ahí que tiene importancia para, diría, más de la mitad de la plata para los hinchas de gimnasia: que, bueno, lo que ocurrió el viernes, el viernes, una batalla campal entre gimnasia y Arsenal. Y lo bueno es que b u e no、bueno, que no va a haber sanciones extra, n o sino que van a una batalla campal, ¿no? ¿La viste, Maxi, l a b a t a l l a c a m p a l s e dieron, pero no, esto no. Te están tirando abajo, sí, igual te están tirando me, abajo me están allá en e gimnasio. Seguramente me están tirando abajo en e g i m n a s i a Está bien que diga que más de la mitad de la ciudad está contenta, porque no hubo. <ríe> me están riendo. Bueno, no. Yo lo que quería decir es que esto no fue como, como, como Boca o de Cruz, ¿no? que unos empujones y acá se, acá se dieron de lo lindo, por lo menos eso es lo que se pudo ver el viernes. Y el que más repartió fue el arquero de Gimnasia Monetti, que todos decían: lo informa, lo informa, lo informa. Finalmente el <risa> árbitro no hizo nada, va a sancionar a los,、eh, a los cinco expulsados y después nada más, que, que, que pase todo lo que pase. Eh, también hay que recordar que hoy va a jugar Estudiantes contra Quilmes a las 6 de la tarde en el estadio Ciudad de la Plata y con la vuelta de Verón. ¿no? Con la vuelta de Verón entre los 11 titulares y después más tarde va a jugar Olimpo y el siempre complicado Racing.、Eh, por, por otro lado, también lo que hay que decir es、eh, no creo que me quedó eso nada más: que a River otra vez lo, lo, lo tiraron abajo, son los hinchas de River, lo, lo, no le cobraron. Dos goles hechos, un penal. Siempre lo tiran abajo a r i v e r últimamente. Pero bueno,、eh, vamos a ver qué, <risas>、eh, cómo queda. Lo que sí es que, bueno, es una fecha que, que, que obviamente no hubo partido ni sábado ni domingo. Por, por las elecciones, sí lo que hubo ayer fue el, el sábado, fue el clásico de España, que ganó el Barcelona 2 a 1. p e r o eso, ya para los extra futboleros que no se pueden mancar un fin de semana sin fútbol. Lo que sí, ahora vamos a escuchar a Natalí decirnos. Por d o n d e se pueden comunicar. Mando un saludo especialmente a dos personas que me están escuchando: A ver. Que son Marco Ríos y Juan Francisco b r a s e s c o que son dos personas que, por lo que me llegaron mensajitos, nos están escuchando, así que mando un saludo. Muy bien. Y ahora sí, n a t a l i las vías de comunicación, por favor. Bueno, entonces un saludo a Marcos y a Juan Francisco, y te podés comunicar con nosotros a través del fijo 427-2829. También estamos en Face Apostalipsis y también nos puede estar escuchando en www.ozonoradio.com.ar. Y ahora, como seguimos con la música ecuatoriana, esperando hablar un poco de lo que es,、eh, de lo que va a ser el tema que se va a tratar durante toda la semana en Apostalipsis. Que es el tema de las democracias, y más sobre todo en América Latina. Ya sabemos que este es un,、eh, es un programa que de, destaca mucho por ahí en lo que es Am América Latina, así que vamos a estar hablando de lo que、mm, sucede actualmente con las democracias en América Latina. Hoy, eso es,、eh, digamos, vamos a, a estar hablando de la democracia participativa en Uruguay. En Uruguay, y si no mal recuerdo, también vamos a estar tocando otros países de Latinoamérica como Brasil. Pero ahora sí, no me extiendo más. Escuchemos otra, la misma banda que escuchamos al principio, tanque, pero esta vez con su tema Febrez Cordero me sacó de la bahía. Viernes a las 3 y media de la tarde por Ozono Rock 107.1. Bueno, seguimos acá en Apocalipsis,、eh, tercer bloque del, del programa. n a t a l i tenías unos saludos para mandar. Así es, hay que mandar a Ariel y a todos los chicos de la letra P quienes están,、eh, nos están escuchando a través de www.sonoradio.com.ar. También tenemos la página que es Apostalipsis y también nos puede estar llamando a través del fijo 427-2829. Muy bien, y como decimos, como dijimos anteriormente, vamos en el marco también de lo que ocurrió ayer en las elecciones, vamos a hablar un poco de. La, la democracia participativa en lo que es el territorio de América Latina. Para esto también vamos. Está frente a mí、eh, nuestro productor y o columnista, el señor Rafael Santos. ¿Cómo a anda Rafa? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, muy bien. Eh, vamos a, a comentar un poco lo que es el tema de la democracia participativa que se está dando、eh, actualmente en, en América Latina. Se está buscando llegar a lo que es la democracia participativa. En realidad, tenemos que pensar la democracia participativa en el marco de estos 30 años de democracia, ¿no? eh, que es un logro para Argentina, pero también diría para toda América Latina. Que está viviendo, digamos, una época interesante de la democracia. Y creo que la coyuntura recién empieza a darse para pensar en la posibilidad de avanzar hacia una democracia participativa. Es cierto que, digamos, cada país tiene eh, eh, su. Le, le, digamos, le, le, le costó. Lograr eso que está logrando hoy en día con el tema de la democracia. ¿no? Por ahí uno se pone a pensar en lo que ocurrió acá en Argentina y lo que ocurre en Chile, que con unos años de diferencia, en, bueno, la, la democracia chilena es más joven que la argentina. En esos años,、eh, como todavía el,、eh, el habitante chileno le, le cuesta un poco también、eh, adaptarse al, al, al tema de la democracia, hay mucho, todavía hay mucha efervescencia de lo que fue. Eh, la dictadura con, con Pinochet. Bueno, en Brasil viene una, de una democracia más amplia todavía, si se toman cuenta por ahí,、eh, más allá de lo que fue el gobierno de los 90.、Eh, pero bueno, en Chile sí está esa distinción de que por ahí mucha gente todavía hay una. hay, hay como una fiebre con el hecho de lo de ...de lo de lo Pinochet. Kiki, antes de proseguir me gustaría explicar、eh, la diferencia n o entre la democracia representativa,、eh, teniendo en cuenta lo que tuvimos ayer en las elecciones. Y la democracia participativa, ¿no? la diferencia entre estos dos sistemas:、eh, que el primero, sin lugar a dudas, es dominante en todo el mundo, la democracia representativa está en la mayoría de los países. Lo que existe hoy, en América Latina por lo menos, son este tipo de democracias con algunos espacios de participación que se a c e r c a a la democracia participativa. ¿no? La democracia representativa, Significa que votamos a un representante que, en tesis, representa los intereses de un determinado actor social o determinados actores sociales, dependiendo de cómo se da la puja、eh, democrática. Y la democracia participativa, en cambio, diría que la mayor característica es la descentralización, o sea, el. Termina un poco con el monopolio del quehacer político. ¿Por q u e que la política tiene que ser hecha simplemente por gente que, digamos, ...que se transforma en calle un profesional de la política? Porque el ciudadano común, que sí conoce el, pro, el problema de cerca o las problemáticas de cerca, eh, eh, no puede tomar, no puede participar de, de, de las instancias de, decisión, de decisiones. ó n ...de d e c i i s Este es, el creo que, el gran tema: descentralizar. Y, y, y, y llamar y democratizar la democracia, por, vale la redundancia.、Claro. Hay una frase así, bastante romántica, pero en base, básicamente es eso, democratizar la democracia. Es eso, bueno, eso, es lo que, eso es lo que se busca hoy en día y es por ahí lo que, es el discurso que utilizan muchos,、eh, digamos mal utilizados, ¿no? porque anoche, por ejemplo, que, que bueno, hubo hubieron elecciones. Eh, se escuchaba por ahí a la, a la gente del Frente Renovador, que está a cargo de masa, y de mucha gente que sigue estando en la política desde, lo, desde la década del 90, y también se escuchaba de Macri hablar de,、eh, de gente nueva, gente nueva, gente nueva, gente nueva, y ellos siguen estando.、Claro. Eh, es algo para. Es, es muy alentador pensar que América Latina se está lentamente se está convirtiendo o pretende convertirse en una democracia participativa. Es algo muy utópico por ahí pensarlo ahora. Y cuando digo el, el monopolio del quehacer político, no me refiero solamente al político que tiene un partido, que está afiliado a un partido. Pero, por ejemplo, los sindicatos, algunos movimientos sociales muy cristalizados, que son verticalizados también,、eh, monopolizan también el quehacer político. Desde la resistencia, quizás, pero de todos modos están monopolizando. Entonces, tenemos los que están en el poder, y obviamente están a cargo del Estado. Y los que por ahí tratan de poner una alternativa o algo por el estilo, pero que es muy difícil que un ciudadano común llegue a, a, a poder poner su idea o algo, o, algo o algo por el estilo. Y pensando acá, yo me acordé de un, de un politólogo canadiense llamado、eh, Crawford McPherson. Él decía, más o menos en la década de 70, estaba investigando la posibilidad de. de De evolucionar hacia una democracia participativa, si era posible, si la gente estaba interesada o no en pensar acerca de las cosas públicas. Entonces, al final, ahí por la década de 70, concluyó que si en cada una de las casas、eh, hubiese un, un tipo de, de, de terminal que la gente pudiera decidir sobre lo que se está pasando en el país, quizás habría la posibilidad. De tener una democracia participativa. Y yo pienso hoy en el marco de Internet. ¿Cómo que es cómo Internet ha revolucionado el mercado? ¿Cómo Internet ha revolucionado la industria cultural? ¿Y por qué no Internet no podría revolucionar también、eh, o por lo menos generar cambios en la política? En la política. Y ya, ya lo hace, creo que ya lo, lo viene haciendo con el tema de, de, las, de las campañas electorales. ¿no? Eso es un cambio bastante. Pero bueno, es porque es un nuevo medio de comunicación, pero digo. Cómo por ahí hubo hubieron、eh, partidos nuevos, lo que ocurrió bueno, con el, el,、eh, con el frente por ahí,、eh, el, el Ciudad Nueva, que en pocos meses no, no logró por ahí el objetivo de llegar a, a, al Consejo Deliberante, pero sí sacó una no envidiable cantidad de votos. Y digo, cómo se fue transformando eso también, y quizás eso sea por ahí lo más、eh, al alcance que podemos encontrar de lo que es. Acá en la Ciudad de la Plata, ¿no?、Eh, que hay mucha gente que,、eh, que se metió y que, y, que, y que no estaba en política por ahí y, y que quiere participar.、Claro. Y creo que eso también forma parte de lo que es una democracia participativa. Exacto. Antes, pues estabas comentando sobre los países de América Latina, y la época de, de la dictadura y cómo el, este traspaso、sí. hacia la democracia. Es interesante que en Brasil, y con estas últimas manifestaciones que h a n o c u r r i d o desde junio,、eh, hay un, una lectura acerca de eso. Eh, de, la siguiente, de la siguiente manera, que dice que la generación de la dictadura demandaba libertad de expresión, o sea, quería salir y poder opinar, porque estaba c e n s u r a d o n o La divergencia política estaba censurada. Y nuestra generación, ya que conquistó este derecho previo de poder opinar, ahora quiere decidir. Porque si yo te digo, vos me escuchás, pero no me t e n é s en cuenta, como. Qué vale mi, mi, mi opinión, ¿no? Entonces creo que un planteo un poco de, de, de trasfondo en estas manifestaciones tiene que ver con eso, como abrir y oxigenar un poco la democracia. Es, es, es básicamente lo que venía、eh, yo comentando hace, hace tiempo ya que estaba por ahí,、eh, no sé si un poco cansado, pero sí un poco por ahí fastidioso de aquellos que por ahí dicen、eh, el voto, el voto ya con el voto ya basta. Es como que el voto.、Eh, Eh, hay que agradecer que eso se puede votar. ¿no? Hay muchos candidatos que por ahí dicen: No, ya con votar ya es un agradecimiento, tiene que estar contenta la gente. Sí, es algo que está buenísimo, que está ocurriendo, se va a cumplir ahora 30 años acá en la Argentina. que Hay muchos como nosotros de nuestra generación que vivieron siempre en democracia. Entonces, quizás es momento de dar eso por sentado y no estar en, todo el tiempo en la suficacia de decir:、eh, Porque si vos estás agradeciendo cada dos años el poder votar. Estás medio como、eh, ante la alerta de que pueda pasar algo. Y eso ya hay que tenerlo por descontado. Más allá de que por ahí lo que ocurrió en Paraguay en el año 2012, que el Congreso destituyó al presidente, bueno, en Honduras en el 2009. Pero digo, es algo que ya hay que darlo por sentado. Hay que avanzar. Hay que avanzar. Sobre eso hay que empezar a avanzar. Y eso quizás es lo que pretende hacer esta democracia participativa, ¿no? Sentar las bases. En una democracia、eh, representativa y transformar de a poco en una democracia participativa. Hablando concretamente de la práctica de la democracia participativa, entra esto que vos dijiste: la política o el pensar la política no puede quedarse rehén de cuatro en cuatro años de las elecciones. No, tendré que ser continuamente, diariamente, poder eh, eh, participar de las decisiones que se toman acerca de las cosas públicas. Y una de las herramientas. Que existen actualmente en diversos países para que el ciudadano común pueda participar un poco más acerca de cómo se gestiona el dinero público, es el presupuesto participativo. Y ahora estamos, vamos a dentro de un rato hablar con p a b l o César Ferreira, que es el delegado de la zona 1 de Berizzo. Del presupuesto participativo existe acá en La Plata. Yo no estoy muy enterado sobre cómo ocurrió, me parece que desde de este año. Sí, no, no, desde, creo que es desde hace tiempo, si mal no recuerdo, ahora, ahora igual lo vamos a chequear, pero es más o menos del 2009, del 2010, no es muy viejo,、eh, con lo cual es lo que se van haciendo、eh, votaciones. Para, para ver qué obra se hace y qué obra no. Es más o menos eso. Claro, en Beriso, de donde soy,、eh, está desde 2011, más o menos. Quizás se hace.、Claro. Hay, hay un monte de 300 mil pesos para cada zona y los vecinos deciden qué se hace con estos 300 mil pesos. Está bien.、Eh, y también lo que, lo que hubo acá en, en La Plata es lo que se llamó la Banca 25. Recién estábamos hablando de. De lo que ocurre en el Consejo Deliberante, que son 24 miembros. Bueno, precisamente parte de la democracia participativa es、eh, lo que ocurre con el tema de la Banca 25. Que Ahora, bueno, si lo tenemos a Pablo César Ferreira, le, le vamos a, a consultar. <coughs> Seguimos entonces.、Eh, Pablo, ¿me escuchás?、Comentar. Hola, Pablo. sí, escucho. Comentame un poco、eh, la experiencia del presupuesto participativo ahí en b e r i z o Sí, yo lo he escuchado a ustedes y, y realmente es una. Para nosotros fue una experiencia,、eh, todavía digamos, aún está siendo, a pesar de que la última vez que se votaron los proyectos fueron al fines del 2011, para que los proyectos fueran ejecutados en 2012. Y todavía, como se atrasaron mucho la ejecución de los proyectos por cuestiones de, de, de presupuesto y de y técnicas, entonces en 2012 y este año también no no no hubo i e r n las asambleas vecinales. Pero como herramienta democrática, de de de digamos de,、eh, visando involucrar a los vecinos directamente en las decisiones, es una excelente herramienta.、Eh, El tema también pasa acá para nosotros fue muy interesante、eh, notar esto, ¿no? de, también que había un, un, un, un, una falta de interés muy grande por, por, por parte de los vecinos. ¿Por qué te por... parece, Pablo, que existe esta falta de interés? Por ejemplo, yo me acuerdo que estuve involucrado en el 2011,、eh, ya estaban los proyectos. Básicamente aprobado, sino s que faltaba 100 votos para validar estos proyectos、claro. que se habían discutido. ¿En tu análisis qué pasa que la gente no se involucra? Sí, el, el, bueno, yo creo que el, el, la razón principal es el descrédito que siempre hay en el sentido de que,、eh, mismo que uno esté a, a, a favor del gobierno de turno, en contra de que sea, pero siempre está la idea de que no, esto va a ser apenas para. Juntar a la gente, no es algo que realmente nos van a dar el, el derecho de decidir. Está un poco, h a verdad, o creo, todavía mucha desinformación en este sentido. Específicamente hablando del presupuesto participativo, como también p o d r á n ver, incluso acá en b e r i z o se hizo lanzamiento s de, de otro proyecto que tenía un, un, un perfil también en este sentido, que era el, el, el gobierno abierto. Pero que quedó también. Apenas en el lanzamiento. Se hizo pero que el lanzamiento, no, era, no era vinculante. Si me acuerdo y, que en la época. Especialmente de、no, era una, un convenio con la Universidad de España, algo que, que parecía ser una herramienta más eh, eh, para valorizar esta cuestión de a participación popular, pero que quedó apenas en las en, en la promesas. Entonces pasa por este tema. Acá, nosotros lo que logramos específicamente en la zona 1 fue que el primer año, que fue el 2010, para proyectos votados para ejercer. Ejecutar en el 2011,、eh, realmente fue muy difícil conseguir la,、eh, convocar el número mínimo de vecinos por zona, que eran 100 vecinos. Lo logramos, pero ahí el límite, ¿no? Y, pero ya en el 2011, para ejecutar el 2012,、eh, fuimos la zona donde hubo mayor、eh, cantidad de, de, de, de votantes, de participación. ¿Te parece que hubo una evolución? Sí, evolu la evolución fue en el sentido de la participación de los vecinos, pero por otro lado, en el otro caso hubo un retroceso en la cuestión de la ejecución de los proyectos, porque hasta hoy todavía tenemos proyectos del primer año que no fueron ejecutados y vivimos, siempre estamos eh, eh, hablando con, con los coordinadores, con el secretario de Armas Públicas, con todas las autoridades, con el intendente, ya tuvimos varias reuniones. Y siempre está, bueno, esto de que sí que se va a hacer porque es un compromiso、eh, realmente muy, muy serio de, del Estado ¿no? en completar estas cosas que fueron presentadas, de, votadas, decididas por los vecinos. Bien,、eh, recordemos, estamos hablando con Pablo César Ferreira, que es el delegado de la Zona 1 de Berizo, del programa Presupuesto Participativo. Buenas tardes, Pablo,、eh, mi nombre es Enrique. Estábamos acá comentando con Rafa y en un momento. Por ahí yo、eh, desligué de que había un, un, un proyecto, no sé si similar, pero quizás fue el inicio del presupuesto participativo que sí se dio por ahí en el año 2009-2010. Vos me ayudarás, que es el de la Banca 25. No sé si vos、eh, tenías bueno, idea de. O sea, de... en, en Bericio no nos tenemos que sería. No, no existe todavía lo que es la, la Banca 25, que se s l a a Plata. Esto sí,、Bien. la Plata, yo sé que funciona. Eh, acá en b e r i z o hay algunas menciones, lo que se llama tal vez desde la Banca 25 sería, eh, eh, creo que un proyecto de radicalismo acá en b e r i z o de la banca abierta. O sea, sino,、eh, pero la idea es justamente esto, ¿no? incluir los vecinos directamente en decisiones más concretas, no solo como dijeron a cada cuatro, e o cada dos años c u a n d o h a y elecciones. Pablo, como referente en este, esta herramienta de participación popular, ¿qué p e n s a m ¿Qué mensaje dejaría para que, más allá de que el gobierno, en este caso de b e r i z o digamos de alguna manera defraudó a la gente, más allá de eso, ¿qué es el, el mensaje para acá, para el futuro, para que se pueda consolidar este tipo de práctica? Yo creo que eh, realmente eh, eh, estas cosas pasan, la defraudación se repite muchas veces. En este sentido, creo que tenemos que hacer la media culpa a los ciudadanos, justamente por la. la de, los, de los vecinos. Yo creo que realmente, la, si queremos revertir、eh, este tipo de situación, de que el, la gente sea escuchada, de que la, lo,、eh, digamos la, las necesidades del vecino, de, en lo que dice respecta a la, la cuestión ejecutiva, ¿no?, de, o el uso del dinero público, sea realmente.、Eh, Mejor、eh, ...mejor utilizado.、Eh, realmente la, la, la cuestión es que participemos en cada una de, de las oportunidades que se ...que se presenten.、Eh, y también está ...está la cuestión también de que seamos cientes de la cosa pública.、Eh, yo creo que acá hay una. ...una... Yo siento esto, o ¿no? n me doy cuenta muchas veces en el barrio, en las calles en, y, y en La Plata también. Eh, y y por qué no decir en Argentina de una manera general, tal vez en algunos lugares es、eh, mejor eh, valorizado, pero en general、eh, cada uno, a cada uno le importa lo tuyo y lo que es la cosa pública, el patrimonio público, lo que es de todos, lo, los espacios públicos, lo... porque esto empieza desde que tiramos la basura en la vereda, e s t a es la verdad, o no, no usamos el tacho de basura, que tiramos la, la, las latas en la c a l l es e e s i r yo. Peso, i n que la calle no es mi, que no tiene nada que ver conmigo, pero、eh, ya empezó mal. Yo creo que queremos、eh, avanzar en este sentido como sociedad, como democracia incluso, tenemos que empezar a valorar、eh, el, todo lo que es respeto a la, a la cosa pública, como siendo de todos, si no de, del gobierno de turno o de aquellos que tienen el, de alguna manera un, un cargo, una función pública. ¿no? Entonces la intervención. Del ciudadano pasa a ser algo mucho más、eh, efectivo. Perfecto, Estoy... Pablo. Okay, Muchas、sí. gracias por, por tu participación. Espero que b e r i z o siga avanzando en el sentido de fortalecer esta y otras herramientas de la democracia participativa para、Ajá. que la, la, la, la, la plata pública pueda ser realmente、eh, hecha para, para la gente ¿no? y no para intereses privados. b u e n o muy b i e n t e agradecemos te a g r a d e c e m o s Pablo. Ahí、Exacto. pasó Pablo César Ferreira, es、eh, bueno, miembro del, de la comuna 1 de Berizo, del programa Presupuesto Participativo. Vamos a un temita cortito, porque ya tenemos a las chicas de señor Valdemar que van a estar tocando en un ratito. Vamos a escuchar Pulpo 3, Cosecha de Humanos. どこに行くの a p l i p s i ya、eh, estando en el último bloque y tenemos presencia, tenemos invitadas las chicas de Señor Valdemar. ¿Cómo andan, chicas? Todo bien, todo bien. ¿Todo bien? Bueno, ¿me querías contar algo a ti? Así、ah, que bueno, tenemos tres chicas acá en estudios que pertenecen a la banda Señor Valdemar, que bueno, se originaron a mitad del, de 2012. En 2013 incorporaron a Milena Plácido.、Eh, bueno, y los. Que pertenecen a la banda son María Pagola, que está en voz y guitarra, ella es periodista. Tenemos a bueno, Milena p l á c i d o que es la que se incorporó, que también está en guitarra de base y voz, que es estudiante de periodismo y comunicación social. Y a Delfina Magnoni,、eh, que está en voz y guitarra y ella es antropóloga visual. Bueno, muy bien. Estudiante todavía.、Eh, ¿Escuchamos un tema y después charlamos cinco minutos con las chicas? ¿O. ¿Estamos ahí? s i q u e r é s que charlemos sí, primero? s q u e r é s que charlemos? e s u charlemos?、Eh, no, yo siempre curiosidad queríamos saber, o quería saber cómo cómo se formó la banda.、Eh, un día nos fuimos a tomar unos mates al río y a comer malvaviscos, y entonces nos pusimos a tocar la guitarra y dijimos, bueno. No sé, vamos a tocar, vamos a tocar, vamos a tocar. Y bueno, nos empezamos a juntar. Tocamos en la bicicletería. No sé si conoces ese restaurante, Centro Cultural. Me suena de nombre. Sé que estuvieron tocando en Celaví, también en lo, en lo que fue Manos a la Tierra. ¿No? Manos de la Tierra. Manos a la t e Manos a la Tierra, la fe sí. Celaví que estuvo en el rectorado, si no m a l recuerdo. Sí, no, en,、oh, no en agronomía. Siete, en agronomía.、Bueno. Eso la semana nah, pasada.、Sí. Y、Desastre. estuvimos tocando, no, está bien, en, en Islas Malvinas. <risas> estuvimos tocando en La Grieta. En, en, la en la bicicletería, en Celaví,、eh, en Radio Universidad. n o s o t r o s ya tocamos una vez, acá Maxi nos adora. <risa> y.、A、les encanta que vengan acá. No, a tocar. le encanta que vengamos, está chocho. Le encanta. Y hace poco le incorporaron a, a Milena. Milena también es、eh, estudiante de periodismo, ¿no? Así es. Ya、entiendo. estamos. ¿Ya estamos terminando o no? Ya estamos ahí en Quinto. Ah, bien. Si、quiere, bien. Yo compartí, compartí aula con Milena. Compartí una cursada. Que yo quedé en dar, la, en, en dar final. Y ya se me vence. Así que ya, ya, ya voy a dar. Yo quería preguntar. A ver, chicas, ¿de dónde salió el nombre, señor Valdemar?、Eh, Contás vos. Señor Valdemar、eh, aparece porque、eh, es un cuento de Alan Poe. Y además,、eh, en ese momento éramos tres. Otras tres, que é r a m o s Valeria, Delfine y María. Y bueno, es una combinación entre el cuento y Valeria, Delfine y María, Valdemar. De ahí s a l i ó Es muy ba banal, es, digamos, la explicación. No, pero, pero la podemos es hacer. Es una consecuencia, igual,、la、porque seguramente fue por el libro, por el cuento. Es、eh, por el cuento, exactamente. Que se llama El extraño caso del señor Valdemar. De filosofía había... del siglo XVII, de 1870, por ahí, ¿no? 1875. Sí, había, en realidad había dos、bueno. líneas de pensamiento en la banda. Yo quería que se llame El extraño caso del señor Valdemar, mientras que las chicas decían que era demasiado largo, que nadie se lo iba a acordar, así que quedó señor Valdemar. No me acuerdo、bien. de eso, pero bueno. Hubiese quedado、sí. bueno igual, ¿eh? El extraño caso del、sí. señor Valdemar. Gracias. s e quedado ¿Sí? bueno. Sí, lleva los, milos, pero en realidad, los premios, pero no nos acordamos. b u e n o、bueno, ¿ahora、vamos? ya estamos?、Sí. Ya estamos, sí. Bueno, escuchamos a las chicas. Bueno,、Muy、vamos、bien. a hacer un tema dedicado a Maxi que le encanta la cumbia. f uiste mi vida、f uiste mi pasión、f uiste mi sueño y mi mejor canción. フ s ステ mi v e r d ー、フ Y ステ m b i é n ー、イタ s t フ m ステ e l フ c リ d a ー。 perdiste メンテナンバーの人全ての人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人 フィステミーパシオンフィステミー sueño ミメ jor canción。 イタミェンフィス。 メンテナンバー Mi mejor canción. Yo me platifico, b a s t a b a s t a pasa. t Tú sofríste, Pero perdiste. Tú sofríste, Pero perdiste. Para las chicas, estuvo muy buena la versión, ¿eh? Bueno, gracias. Me gustó mucho.、Eh, bueno, vamos a.、Eh, ¿Quieren contarnos dónde van a estar en.? Muy poco tiempo, ¿tiene alguna fecha estimada? No, en la página de Facebook, algún o c o n t a c t o Tenemos un Facebook para toda la gente que nos está escuchando, que es Señor Valdemar, Señor Valdemar separado, con B corta.、Eh, ahí pueden poner me gusta y siempre ponemos algún video, decimos dónde vamos a estar tocando, hay fotos. Ahí está el teléfono de Milena, que hay mucha gente que lo está pidiendo. Mira.、Eh, esto estaba, ¿no? Pusimos sí, sí, sí, sí, yo lo vi,、está. yo lo vi. Pero digo, estas fotos, Rafa, estarán, sí. Estas fotos van a Bien, estar, va a esta estar、foto. todo. Todo lo que, lo que quieran ver, ahí está un poco de la banda y de la historia de nosotras. Bueno, la verdad que no, está, está muy bueno y está bueno también、eh, difundir que, que hay bandas más allá de las que suenan habitualmente acá en la Ciudad de La Plata, porque es una ciudad bastante.、Eh, Concurrida de bandas, pero bueno, está bueno seguir escuchando y darle espacio. Y eso, eso está bueno, por eso creo que lo sienten, que hay más espacio para tocar. O no, no lo creen eso. No sé si ustedes vienen de, vienen de otras bandas. Digo, a medida que va pasando, más espacio para tocar. Sí, no, es más、sí. centros culturales, lugares, sí, sí, por más chiquitito、sí. que sea, siempre hay lugar sí, sí, sí, sí, sí, donde、no. s e puede llevar una guitarra y tocar. Es verdad, acá hay bastantes propuestas. Digamos, si queremos tocar,、eh, hay lugar, ¿no?、Si、no es que no. No se, no se da el espacio. Eso sí,、Bien. es una ciudad en la cual pasa mucho, digamos que. Eso, bueno, ya lo dije. No, Incluso la otra vez que tocamos en la Feria de las Manos de la Tierra estuvo buenísimo. Si pueden, vayan todos los miércoles en agronomía. Nos regalaron un cajón de verdura. s Estuvo bárbaro,、buenísimo. ¿no? En serio, lo estoy no, diciendo. No, no, en serio, no. Y son lugares que por ahí uno no cree que, claro, vaya, que haya buenos espacios. Pero、sí. está bueno, por eso digo. En cada donde haya reunido más de tres personas, siempre que haya una banda está buenísimo. Uh -huh. Así que escuchamos una más y nos despedimos. Yo ya、Dale. me despido directamente. Un saludo más. Dale. Bueno, bueno gracias. Gracias, no,、eh, gracias. Gracias por invitarnos. Gracias a Rafa. Y bueno. Dos temas. Dos t e s Bueno, bueno. Vamos bueno, a hacer dos. Yo ya me despido. Sí. c h a u Vamos a hacer Bang Bang. Vamos. Vamos a hacer una canción que se llama Bang Bang. c h a u o e l i n e Ah, bien. Sí. どれ、ば、み recordó cuando? e r バ v a m バン u e b a m ン i n バ che p u n t a v バ m o le ン i s バンバン dai c a v a l バンバン o n d o l o b a バンバン io s ン a r o a バンバン m bam tu e s p a r ン a m バ bam bam e v i n c e r バ bam bam c h ン al cuore c o l p i r ン son passati gli anni poi ノキシアムイナモラティ、コレバモペリプラティ、トゥエスカルベシンシエミアミ、バンバーペリンデレ、バンバーエスパラディアミ、バンバーエヴィンチェロ、バンバ u ン r ア c コレコルピラ。 オシマンシャモ i ゥテ i ッシェメ、スパゲティ、バダロニ、ドルセデレチェ、カネバリ、ラファミリア、ロコレオネ、バンバン、エレストキウィ、バンバン、バンバン、ハイビントゥ、バンバン、ケアコレノロピュー。 No, no. Cristina, sí. Bueno, vamos a hacer una que empieza mal para Maxi, pero después termina bien, se podría decir, ¿no? Sí, se podría, sí, se podría decir, m a r Bueno, muchas gracias. Nosotros somos señor Valdemar. Muchas gracias a los chicos de Apostalipsis por invitarnos. Un silo llevo en soledad. 悲しい。 フロータービーンイヤーベラス コンセ度、もう一ュもう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、も Policía, te e s t á e x torsionando. dinero. Pero ellos viven de lo que tú estás pagando. si te tratan como un delincuente, ladrón. No es tu culpa. Dale gracias al r e g e n t e Hay que arrancar el problema de raíz. Ajá. Y cambiar al gobierno de nuestro país y a la gente que está en la burocracia. A esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo. Porque aquí es donde vivo, yo ya no soy un pendejo. o q u e no guachan los puestos del gobierno? Hay personas que se están enriqueciendo. Gente que vive en la pobreza. Y nadie hace nada porque a nadie le i n t e r e s a La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quieren que caiga en sus cabezas.、Y、si le da s más poder al poder, más duro te van a venir a coger porque fuimos potencia mundial. Hoy somos pobres, nos manejan mal. A sacarme de aquí. Oh, oh, oh mi cuerpo dice quiero Oh, ウォ o h ォー、ウォ e ウ o h ウォー、ウォー、o ォ o r ォー、ウォ r ウォー、ウォー、ウォー、ウォー、ウォー、ウォ o ウォー、ウォ o ウォ h ウォー、ウォー、i n o ウォー、o ォ o ウ o ー、o h ー、ウォ h ウ e ー、ウォー、ウォー、o ォ o ウ o ー、ウォ v ウォー、ウォー、o c o ウォー、ウォー、ウォー、o ォー、ウォー、o ォ o ウ o ー、o ォー、ウ o ー、Oh, oh, oh Valdemar, <risa> acá está. Que se, se sienta el power mexicano. Que se, se sienta, sienta? todos ¿Todo juntos como hermanos porque somos más. ダメだメトドルパワーパワーパーパワーパーパーパワーパワーパワーパワーパワーパワーパワーパワーパワーパワーパーパワーパワーパワーパワーパワーパワーパワパワーパワーパワパワーパパワーパワーパワーパワーパワーパワーパワーパワーパワーパワーパワーパワーパワーパワーパワーパワーパーパワーパワーパワーパワーパーパワーパワーパワーパワーパワパワ Oh, oh, oh. dame poder。